Sí, el eje de la marcha es justamente este contra la impunidad por bueno de de la quien no y debemos que son uno de los de, principales referentes de la responsabilidad empresarial en el terrorismo de estado él está en estos momentos sigue procesado pero está la cámara nacional de, de Casación penal en la que le otorgó la falta de mérito entonces se decidimos que se continúe digamos el el juicio por la responsabilidad empezar, empresarial en este caso se es ha comprobado que que la empresa se dio las camionetas ¿no? toda la infraestructura necesaria para que se pueda llevar a cabo estas serie de desapariciones y secuestros en una década del 70, no